Cuentos de hadas españoles El escondite Había una vez en un reino muy lejano Una hermosa princesa llamada Melanie Melanie era inteligente y brillante Y le encantaba jugar Su juego favorito era el escondite A Melanie le construyeron una torre Era tan alta que desde ella se veía todo ...y así nadie podía esconderse de ella. El rey quería mucho a su hija... ...pero aunque era muy lista... ...pensaba que actuaba como una niña. Lo peor era cuando le preguntaba sobre el matrimonio. «Melanie, querida, ¿cuándo vas a elegir marido? Dime». «Pero, padre, ¿por qué me preguntas esto?» Ya sabes que no quiero casarme Pero, cielo... Querido padre, ¿sabes lo lista que soy? ¿Acaso puedes encontrar a alguien más listo que yo? Oh, sé que eres inteligente, pero a veces pareces una niña Tú y tus juegos Quizás deberías casarte con un hombre hecho de puzles ¿Un hombre de puzles? ¡Ja! ¡Qué maravilla! Padre, te informo de que me casaré con un hombre que sea excelente escondiéndose. ¿Qué? ¿Vas a decidir tu matrimonio con el juego del escondite? La realeza no tiene tiempo para juegos. Nunca encontrarás un marido así. Ya lo sé. Esa es la idea. ¡Oh! Después de aquello, reyes y príncipes pidieron la mano de la princesa en matrimonio. Todos pensaban que sería fácil esconderse, pero la princesa siempre los encontraba desde su torre. Pronto se acabaron los príncipes que querían casarse con la princesa. Melanie estaba feliz, pero el rey no. «Melanie, no hagas esto». Cásate con uno de los príncipes que ha venido El del pelo rojo oscuro tenía buen aspecto ¿El que se escondió en el tonel de pescado? Ni hablar Antes me caso con una rana oh, Mentira También rechazarías a la rana Mientras, el príncipe Liam Que había oído la extraña petición de la princesa Viajaba para conocerla Era un joven fuerte y apuesto Y muy amable ¡Por favor! ¡Oh! ¡Pobre mariposita! ¡Ya está! ¡Eres libre! ¡Oh, gracias, amable joven! ¡Le estaré agradecida siempre! Bueno, simplemente era lo que debía hacer ¡Eres muy amable! Cuando te encuentres en peligro... Acude a mí y te ayudaré. Bueno, debo irme. Adiós. La mariposa voló y el príncipe siguió su viaje. De camino, oyó a alguien gritando de dolor. ¡Oh, mi pata! ¡Oh, cómo me duele! <risa> ¡Alguien quien sea, por favor, ayuda! Liam rebuscó por los matorrales y vio la patita del conejo atrapada en la raíz de un árbol. ¡Oh, pobre conejo! ¡Qué terrible! ¡Voy a ayudarte! Liam liberó al conejo con tanto cuidado como pudo. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pero, conejo! ¡Oh! ¡Me va a doler! ¡No, no, no, no, no! ¡Oh, no! ¡Oh, ya está! ¡Oh, soy libre! ¡Yupi-yupi-yú! Yu! qué bien! ¿Cómo puedo agradecértelo? Tú, simplemente cuídate ¡Muchas gracias! ¡Qué amable eres! Recuerda, cuando llegue el momento y me necesites, ven a buscarme y vendré saltando a ayudarte ¡Adiós! Y se fue saltando, feliz por cómo le había tratado Liam Liam sonrió y continuó. Al acercarse al linde del bosque, vio a un águila. Estaba cansada y hambrienta. Liam sintió pena por ella. ¡Hola! Amable viajero. Dame comida si la tienes. Hoy las alas me pesan demasiado. Solo llevo un poco de pan. Puedes comértelo todo si lo deseas. Oh, gracias. El águila terminó el pan rápidamente y parecía mucho más feliz. Muchas gracias por alimentarme, dime qué puedo hacer a cambio por ti Ahora mismo no necesito nada, me alegra haberte ayudado Entonces, cuando necesites algo, llámame e iré a ayudarte sin vacilar Liam asintió y continuó su viaje hacia el reino Pronto llegó al palacio y entró para ver a la princesa Melanie Oh, mira, otro pretendiente, menos mal que todavía existen algunos Pero cuando Melanie vio a Liam se sorprendió Nunca había visto a un joven tan bello como él Saludos, princesa Melanie y, majestad, soy el príncipe Liam y he venido a pedir la mano de la princesa en matrimonio ¿De veras? ¿No sabéis lo del resto de príncipes que lo han intentado? Sí, lo sé, Alteza, pero algo me dice que lo haré mejor que ellos Lo daré todo absolutamente por esconderme de vos Melanie se sorprendió ante la confianza de Liam De acuerdo, empecemos ya Id a esconderos Os recuerdo que aunque este reino sea grande, no tengáis duda de que os encontraré Liam sonrió y se fue ¡Es el elegido! ¡Con este príncipe te casarás! ¡Claro que no, padre! ¡Lo encontraré con facilidad! Entretanto, el príncipe Lian fue a buscar al águila. Si lo que la princesa dice es cierto, entonces necesito ayuda. ¡Señor águila! ¡Señor águila, ¿me oyes? El águila le oyó y llegó volando. Hola, ¿qué puedo hacer por ti? Necesito esconderme de la princesa Melanie. ¿Me ayudarías? Y el águila llevó a Liam hasta su nido y se sentó delante de él para esconderlo. La princesa Melanie subió a la torre y buscó. No veía a Liam por ninguna parte. Finalmente tomó un telescopio y miró a través de él. ¿Dónde podrá estar? No está cerca de los botes de la costa. Hasta parece que no está en el bosque. ¡Ah! ¡Oh, ¡Espera! ¿Es él? Cuando miró con atención, vio dos piernas sobresaliendo en el nido del águila. ¿Cómo se habrá escondido ahí? ¡Y al lado del águila! Fue hasta él y lo llamó. ¡Lian! ¡Os veo las piernas! ¡Os he encontrado! Entonces, he perdido. Bueno, habéis encontrado un escondite muy bueno y he tardado bastante en encontraros. Así que, os daré otra oportunidad. Liam caminó en busca de otro escondite. Esta vez, llamaré al señor Conejo. Señor Conejo, ¿me oyes? Necesito ayuda. <risa> ¡Y estoy, Hop, Hop! ¿Qué necesitas de mí? Eh, eh, por favor, ayúdame a esconderme de la princesa. Pronto me buscará. <risa> Otro príncipe destinado a fallar. ¡Qué divertido! Oh, ganaré. Solamente ayúdame. Vale, vale. Cavaré un hoyo en el suelo para ti y ahí te esconderás. Y el conejo cavó un hoyo tan profundo como para que Liam se escondiese. Solamente se le salía un poco el pelo. Hmm. Si coloco unas flores, tu pelo parecerá un bonito arbusto rojo. Bueno, me voy Espero que ganes el juego <risa> En la torre, la princesa Melanie buscaba al príncipe Liam De nuevo, buscó durante mucho tiempo y no lo encontraba Oh, otra vez He buscado en todos los árboles y no está ¿Dónde podría? Mm, ¿Qué es eso? Qué extraño arbusto rojo Espera, ¿será él? Abandonó la torre y rápidamente llegó junto a Liam ¡Arbustito rojo! ¿Podéis salir del suelo? ¡Os he vuelto a encontrar! ¡Oh! De nuevo, lo habéis hecho muy bien ¿Sabéis qué? Como os habéis escondido también Os daré otra oportunidad Y ninguna más De nuevo, se fue en busca de un escondite ¿Y ahora qué hago? Ya no sé esconderme. ¡Oh, hola! Eres el hombre que me ayudó. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan preocupado? Y Liam le contó todo a la mariposa. ¡Déjame ayudarte! Verás, soy la guardiana del bosque. Te daré algo muy, muy bueno. ¿Come este dulce? Y te convertirás en lo que desees Liam se metió el dulce en la boca Y en un segundo se convirtió en una rana ¡Oh! ¿En eso deseas convertirte? La princesa no te querrá así Croac. Bueno, ese dulce tenía un hechicito Cuando la princesa diga me rindo Te volverás a convertir en humano Esto es fantástico Debo ir ante la princesa No me reconocerá En la torre, Melanie buscaba desesperadamente al príncipe Liam Buscó por todas partes, pero no conseguía encontrarlo ¡Oh! ¿Qué puedo hacer? No está en ningún sitio Ni en el mar, ni en el bosque, ni cerca del castillo He mirado en todas partes ¡Croac! ¡Oh! rana, vete busco a mi príncipe, no a ti Liam comenzó a reírse <ríe> ¡Qué divertido no se da cuenta de que soy yo <ríe> Melanie continuó buscando y finalmente decidió salir y buscarlo por sí misma buscó tras los árboles en los hoyos Y en los lagos, fuese donde fuese, no lo encontraba oh, No soy capaz de encontrarlo Quizás se convirtiese en un pájaro y saliese volando Croac. ¿Por qué estás aquí? ¡Me has seguido a todas partes! ¡Vete! Crack. Oh, quizás debería casarme contigo Después de todo le dije a mi padre que me casaría con una rana me rindo Y en ese momento, Liam retomó su forma humana ¡Saludos, princesa! ¿Vos? ¿Vos? ¿Vos erais la rana? ¿Pero cómo es posible? <ríe> Se trata de un secreto Pero ahora he ganado, ¿verdad? Estabais conmigo y no me había dado cuenta <ríe> Sí, habéis ganado Debo decir que me alegra que hayáis ganado Pues deseo casarme con vos ¿Soy la persona más afortunada? Al día siguiente La princesa Melanie y el príncipe Liam Se casaron felizmente El rey estaba muy entusiasmado ¡Oh! No podría ser más feliz ¡Oh! y la rana El águila Y la mariposa Fueron invitados a la boda real Pues Liam le había contado a Melanie cómo le había ganado. Menos mal que no se enfadó con nadie e invitó a los tres a la boda. Vale, voy a dejar de hablar para disfrutar de la comida. Adiós.